<laughs> ¶¶ down in trouble and you need some loving hand and nothing nothing is going right close your eyes and think of me and soon i will be there to bright and up Even your darkest night You just call out my And you know wherever I am I'll come running Oh yes I will Winter, spring, summer or fall And all you gotta do is call And I'll be there, yes, I will You got a friend If the skies above you Cross dark and full of clouds And that all, not wind begins to blow Keep your hands together And call my name aloud Soon, you'll hear me knocking at your door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 Yeah, good enough, you got a friend When people must be so cold They hurt you and deserve you So take your soul when you let them But don't you let them You just call out my name And you know wherever I am I'll come running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 Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al programa El Tarot del Guerrero. Esta cancióncita que acabamos de escuchar en vivo con guitarra se titula You Got a Friend de la cantante neoyorquina brookliniana carol King, que por ahí todavía anda echando algunas canciones. Bueno, esta canción fue muy popular, sobre todo en los años 70. Hace mucho que no la escuchaba yo en la radio y me di a la ta tarea de de aprendérmela y mostrárselas y bueno pues aquí estamos, este es el programa El Tarot del Guerrero y trataremos de estarles proporcionando tanto ciertos tips y consejos y revelaciones y conocimientos acerca del tarot de repente estaremos dando algunas lecturas en vivo cuando se dé la oportunidad, transmitiendo algunas Enseñanzas y experiencias que nos ha dejado el tarot y algunos otros conocimientos esotéricos Y mezclándolos con música en vivo con la guitarra no Este este es nuestro primer programa eh, en el que estamos transmitiendo desde aquí de Radio Cartón Gracias a, a la buena vena y al patrocinio en primer lugar de IBM Deportes Y con nuestro amigo Mario Carvajal que es uno de nuestros principales patrocinadores Y él se encuentra ubicado aquí en Guadalajara, muy cerca de la, de la zona de San Juan de Dios Y de la conocida zona de Obregón en el mero en la mera calle Abascal y Sousa, número 89 Ahí está IBM Deportes, a media cuadrita de Javier Mina y entre la calle Obregón También agradecemos mucho a la cremería Pueblo Nuevo que se encuentra en la colonia del Fresno se encuentra en la calle Fresno 1977 excelentes carnes frías cremería de lo mejor sobre todo proveniente del tanto de la barca como del sur de Jalisco, de Mazamitla de Atemajac de Brizuela por ahí le mandamos un saludo a toda la gente y pues bueno comenzaremos el programa ante la ausencia de uno de nuestros colaboradores de Jacobo primero remontándonos a la historia del tarot y después tendremos la una intervención con una nueva melodía, también de Carole King, que hemos preparado, que he preparado también en vivo con la guitarra. Y bueno, ¿de dónde proviene? ¿De dónde es que se nos ocurre el nombre del tarot del guerrero? Cuando hablamos del guerrero en las disciplinas orientales, en el budismo, en las artes marciales, o cuando hablamos del guerrero en las, en las disciplinas y en las artes egipcias y chinas, como la acupuntura, como el tarot. Hablar del guerrero no es necesariamente hablar de un personaje armado con con distintos instrumentos bélicos, ¿no? Espadas, sables, cuchillos, ¿no? ¿Quién es el guerrero? Es una buena pregunta que que debe que debería hacerse toda persona interesada en el, en el conocimiento del tarot y en el conocimiento de sí mismo, ¿no? ¿Qué, qué es un guerrero en el sentido antiguo, no? quién comienza a ser el eso se encuentra en el trasfondo de, de muchísimos mitos no bíblicos, nórdicos, britanos. También cuando se habla del rey Arturo, ¿no? que en realidad era un mito mucho más antiguo que el medieval que, que nos ha tocado a nosotros, ¿no? ¿Quién es el guerrero? El guerrero no es el que está armado, ¿no? Bueno, las armas que tiene son el conocimiento y la verdadera batalla es contra sí mismo ¿no? en ese sentido vamos a ir trabajando a lo largo de este programa con el tarot el tarot como un mapa o como un como un recetario como una brújula que nos indica el camino para intentar convertirnos en guerreros ¿no? en ese sentido y bueno entonces el tarot tiene sus orígenes a en épocas inmemoriales egipcias sobre todo existe un debate así muy muy muy aguerrido no muy encendido, muy encarnizado acerca, porque hay quien opina que el tarot surgió en real, realmente en Europa en la edad media y hay quienes opinan y entre quienes yo, yo me voy a ir colocando a lo largo de estos programas que el tarot es mucho más antiguo y no de origen medieval sino egipcio de origen totalmente egipcio este y bueno comenzando con el, con el tarot precisamente el tarot es un reflejo pues una manera de mostrar una especie de mapa de cómo estaba de cómo concebían los antiguos egipcios la estructura de, de su río no de su río sagrado que es el nilo que, que siempre lo ha sido que siempre lo fue Entonces, los egipcios antiguos, sobre todo, tenían la antigua, la ancestral creencia de que el Nilo era una copia a escala del universo y particularmente una parte de él, una copia o un reflejo a escala de la constelación de Sirio. En de, alguna, en de manera que quien recorría el, el Nilo bajo una guía espiritual ...estaba recorriendo en, en, en realidad un camino hacia otras dimensiones... ¿no? ...caminando por distintas estaciones, distintos lugares, este, recorriendo su ribera... ...se presuponía que a lo largo de este recorrido mágico, de este camino iniciático... ...que representaba el Nilo, en cada una de sus partes había estaciones de paso... ...de descanso, pero también estaciones que eran puertas probatorias no donde donde quien estaba el iniciado pues es decir quien quien comenzaba a, a introducirse en las artes antiguas egipcias en la sabiduría egipcia antigua iba ingresando a, a través de puertas ¿no? y algunas de estas de estas estaciones de pruebas eran custodiadas por guardianes guardianes simbólicos que, que representaban energías Muy imperecederas, muy viejas, muy ancestrales Pero también guardianes repre representados por personas concretas Que eran quienes daban la cara ¿no? Sacerdotes, brujos, magos Entonces cada una de las cartas del tarot Para no echar demasiado rollo Para no echar tanto rollo Cada una de las cartas del tarot Sobre todo los arcanos mayores que hablaremos de todos a lo largo de este programa. Representa a cada una de ellas una estación de paso por donde transitaban o recorrían o caminaban los iniciados descansando a veces, a veces enfrentando pruebas muy fuertes, no algunas incluso pues no tanto con riesgo de muerte solamente, pero sí con riesgo de muerte de, de la muerte de la vieja personalidad, no de todo lo viejo que cargamos nosotros. Y bueno, antes de proseguir con mi descripción y, y entrar a continuación a la a narrarles y y contarles la historia de cada uno de los arcanos mayores, vamos a volver con Carol King. Esta canción es muy bonita. Se llama Will You Still Love Me Tomorrow y pues búsquenla con Carol King. También existe otra versión con James Taylor de, de yo, yo pura música, la verdad, así como soy coleccionista de libros y libros antiguos y tarot antiguos también soy coleccionista de melodías de melodías viejas no soy un coleccionista de melodías esta canción se llama will you still love me tomorrow les comentaba existen versiones por un lado la de carol king a puro piano la de james taylor a pura guitarra y hay una versión muy bonita que poco antes algunos años a pocos años antes de morir a mi winehouse grabó con pura guitarra y percusiones como soundtrack de la película de la película de la saga número 1 de El diario de Bridget Jones que les recomiendo mucho, ¿no? Es que la escuchen no solo con Carol King ni con James Taylor, sino con Amy Winehouse. Pues ahora la van a escuchar yo soy Adán de abajo y la van a escuchar conmigo. Will you still love me tomorrow? Tonight your mind completely You give your love so sweetly Tonight the light of love is in your eyes Will you still love me tomorrow? Is this a lifetime treasure? Or just a moment pleasure? Can I believe the magic of your size? Will you still love me tomorrow? Tonight with words unspoken You said that I'm the only one When the night Need the morning song I like to know That your love Is a love i can be sure so tell me now and I won't ask again will you still love me tomorrow tonight with words unspoken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 So tell me now, and I won't ask again, will you still love me tomorrow? Bien, espero les haya agradado esta rolita, este traccito de Carole King llamado Will You Still Love Me Tomorrow? toda la canción es como una pregunta, ¿no? Un cuestionamiento en esa primera etapa del amor que, que llaman los psicólogos o llamaban el enamoramiento, ¿no? Cuando no sabemos aún distinguir entre las ilusiones que nos produce el cuerpo y la presencia del otro y la y la y lo concreto de la realidad, ¿no? ¿Me amarás mañana? se pregunta Carol King. Bueno, Carol King fue es una mujer, fue una chica muy talentosa, de grandes composiciones que le escribió a los Carpenters, por ejemplo, no a, a, a toda una serie de baladistas y cantantes pop de los 70's. Y pues es muy interesante su vida porque era muy talentosa y componía desde que estudiaba música en, en Nueva York. Y pasaron muchos años en los cuales ella componía Y literalmente casi pagaba para que otros intérpretes este cantaran sus melodías. No no, no, no le, le tardó muchos años, cerca de 10 años anduvo batallando y taloneando para que alguien se animara a producirle un disco. Por ahí medio produjo uno con su primer marido y como que no fue muy exitoso, aunque ya tenía algunas de las canciones como la de You Got A Friend, la, la que les mostré al inicio. ...y tuvieron que pasar 10 años hasta inicios de los 70's... ...que James Taylor la se, la, la se lo presentan o se la presentan... ...y se enamora él de sus melodías... ...James Taylor es un cantante folk que, que todavía anda... ...fue muy exitoso también en esa década... ...entonces él le produce el disco... ...le da como su padrinaje... ...o sea o se vuelve el padrino... ...y detrás del piano del carol King... ...que ella es una gran pianista graba una serie de arreglos de, de, de cuerda de, de, con su guitarra country, ¿no? con su guitarra tejana de cuerdas de metal. Entonces ese disco que la hizo muy célebre, fue uno de los aún se encuentra en listas de popularidad en Estados Unidos, el, el Tapestry que se los recomiendo. este Se lo produjo James Taylor y él le toca las guitarras detrás del, todo el tiempo detrás de, de, del piano de Carole King. Y le hace los coros ¿no? Entonces pues yo les recomiendo que la vuelvan a escuchar, está de hecho en YouTube el, el disco completo Tapestry ¿no? Es su disco de Carole King, donde viene este, en este par de rolitas que les compartí. Bueno, volvemos al tarot, el primer, bueno fíjense el tarot se encuentra dividido y así quiero que lo tratemos, no como una cuestión de charlatanería o de algo así ¿no? de adivinación sino como algo como algo real como una herramienta de autoconocimiento, una herramienta artística, psicológica, terapéutica. Así quiero que lo tratemos. Se encuentra dividido en, en energías o en cartas ¿no? y las cartas, la primera división que existe en el tarot eh, se denomina entre arcanos menores y arcanos may mayores. Cada uno de, lo, de las cartas del tarot se le conoce como arcanos. De, los tarotistas más especializados, más conocedores las llaman no necesariamente cartas o barajas, sino que las llaman arcanos. Arcano este significa en el en el en el lenguaje egipcio antiguo secreto. Quiere decir entonces que no no hablamos de irnos a leer las cartas con el tarot, no ante cada una de sus imágenes con el tarot nos enfrentamos a un secreto no y cada carta tiene una conexión con múltiples significaciones, con múltiples significados, mensajes, dependiendo de la situación. Entonces vamos a llamarles arcanos a cada carta. El tarot se encuentra, su primera división se encuentra en arcanos menores y arcanos mayores. Los arcanos menores, fíjense bien queridos radioescuchas, son todos los que nosotros conocemos o que el tarot le ha heredado a las barajas más usuales con las que jugamos en la playa o en las borracheras o en las cantinas o la que algunos adivinos leen. La, la, las barajas italianas y francesas son eh, hijas o partos o hijos abortivos o hijos putativos o adoptivos del tarot. El tarot es el padre de todos de todos los mazos de cartas que existen. Entonces, los arcanos menores se encuentran presentes en todos los tipos de barajas más comunes. Los oros, ¿verdad? Las copas, que en algunas barajas se llaman pues son o no corazones o tréboles, los bastos o palos como algunos los llaman, ¿verdad? Las espadas que dedicaremos, yo creo que todo el primer el, el segundo programa la, la semana que viene con el apoyo del compañero Jacobo Patricio en cuanto regrese de sus misiones por allá en el centro de México yo creo que el siguiente programa lo dedicaremos a hablar de los arcanos menores no entonces ¿qué representan los arcanos menores? ¿por qué existe una división entre arcanos menores y mayores? Porque, ¿Por qué los arcanos mayores no se encuentran en las barajas usuales en la francesa y en la italiana? ¿no? ¿Por qué fueron separados? Son grandes preguntas que, que los que nos hemos dedicado a estudiar, leer, investigar, y, y tra trabajar y jugar con el tarot nos hemos hecho. no Entonces los arcanos menores representan toda la dimensión en la que vivimos los seres humanos, no el planeta Tierra por una parte en el que vivimos y toda la dimensión de lo palpable, de lo escuchable, de lo perceptible y sensible, o sea, todo lo que lo que nos rodea y que y que forma parte de lo que de nuestra dimensión en la que estamos, que es en la tercera en la primera, segunda, en las primeras tres dimensiones que llamamos realidad como podemos, ¿verdad? Por eso están los oros que como hablaremos en próximos programas, los oros representan el dinero, nuestra relación con el dinero, los valores, el verdadero peso que, que tiene alguien en su vida, ¿no? Este, ¿Cuánto vale realmente? Fíjense, yo tuve el privilegio de estudiar una carrera relativamente científica, una, que es psicología, y lo que me ha dado el tarot a mí me... Cada vez me convence más y, y me hace sentir que el tarot tiene... Y ciertas disciplinas antiguas me parecen más veraces, más verosímiles, más profundas, incluso más científicas que lo que me enseñaron como ciencia a mí en la universidad, que era la ciencia psicológica, ¿no? Porque los oros nos muestran el verdadero valor de alguien, ¿no? ¿Cuánto, cuánto vale? ¿Cuál es el peso real de alguien? De la presencia del ser, del alma de alguien, ¿no? Este, ¿cómo es tu relación con el dinero? ¿Qué tanto lo compartes o qué tanto lo guardas solo para ti? ¿Qué tanto valor le das a las cosas? ¿Verdad? Porque el dinero para el tarot, fíjense que a mí me ha enseñado eso el tarot, el dinero y la las posesividad, las posesiones, las pertenencias, lo que lo que llaman ahora este abundancia, por ejemplo, en, eh, es algo que no proviene solo de, de la dimensión material en la que vivimos ¿no? la, la abundancia que tenemos depende mucho de, de nuestro desarrollo energético, de nuestro desarrollo espiritual verdad pero bueno, antes de proseguir con lo, con lo hablando y profundizando en los elementos del tarot quiero compartirles otra melodía que preparé especialmente para el día de hoy una melodía de los Beatles por ahí, de los Beatles o los Beatles o los Beatles de finales de los años 60. Este y bueno, viene en uno de sus últimos discos. Hablando de que el tarot es un camino, se llama The Long and Winding Road, algo así como el largo y sinuoso camino. A ver qué les parece. De Long and winding road at least to your door I never disappear a long long time ago Don't let me standing here Lead me to your door The wild and wind in white the rain, watch the waves Has left me full of tears Crying all the day Why leave me standing here Leave me to your door Any times I've been alone but many times I try Anyway you never know but many ways I try Veir langguiping back To the long one road Just let me waiting here Let me to you do yeah, yeah yeah yeah Ese fue the long and winding road el largo y sinuoso camino de los Beatles a mí siempre me, me ha parecido, aunque las composiciones de Lennon y su voz son agradables, sobre todo las primeras composiciones y algunas de, de, de discos posteriores a su separación de los Beatles, siempre me ha parecido, es una apreciación demasiado personal no que, que McCartney para mí es el mero mero de los Beatles. ¿no? Las, las que más me gustan a mí son son de Paul McCartney y aunque hay muchas buenas de los Beatles y seguramente muchos radioescuchas estarán en desacuerdo conmigo, tal vez otros, pero bueno, lo, lo agradable de todo esto es que los Beatles so, son la onda, no todavía se me hace muy hermoso, al igual que el tarot, como melodías que escribieron, ¿no? seguramente saben ustedes que se encerraban Lennon y McCartney en el baño, este por con la acústica que les brindaba estar encerrados en un sitio ahí totalmente o casi hermético en su baño en Liverpool y ahí se ponían con sus guitarras a tocar, ¿no? Y componían dentro del baño muchas de las canciones de los Beatles fueron compuestas por ambos al mismo tiempo en el baño, ¿no? Por la acústica que les brindaba estar en, en un sitio así, ¿no? Y este, y se me, a mí me parece muy hermoso y muy increíble cómo melodías que ellos compusieron en el baño siguen resonando como tan vigentes tan universales no igual que las de carol king que les he mostrado no y lo, lo mismo es el tarot no porque el tarot precisamente de lo que se encarga es de transmitir valores universales este justamente transmite valores que son imperecederos es decir que que no mueren y que generaciones tras generaciones seguimos gente tirando los mazos de cartas y sorprendiéndonos con cada una de las imágenes se siguen imprimiendo y editando nuevamente cada día nuevas nue nuevas nuevos tipos de mazos, este vamos a las tiendas, y tiendas incluso especializadas de puro tarot o a las tiendas a las librerías esotéricas y nos sorprende la cantidad de estilos de diseños de tarot y cómo sigue ...a las nuevas generaciones gustándoles... no ...me parece que lo mismo sigue ocurriendo... ...con los Beatles... ...que... ...nuevas generaciones siguen... ...siguen abriendo los LPs... ...o, o descargándolos... O, ...o poniéndolos a sonar en... ...distintas librerías virtuales... ...en Youtube, en SoundCloud... ...donde sea... no ...hace poco conocí a unos niños gringos... ...y platicaba con ellos... ...este... ...lo que fue ahora en las vacaciones... Y me sorprendía mucho, el niño tenía 14 y la muchachita 16 Y conocían muchísimas canciones de los Beatles ¿no? Entonces aquí es donde les digo Justamente el tarot tiene la misma misión ¿no? Mantener un conocimiento o mantener una energía Que es imperecedera y que se transmite a nuevas generaciones Le le sigue diciendo cosas ¿no? Bueno pues el tarot es un libro antiguo en el sentido antiguo de la palabra, no este, en el sentido más antiguo y en la forma más ancestral en que se escribían los libros antes de que ex existiera la, la escritura alfabética. La escritura alfabética es la que conocemos nosotros que... Bueno, que, que se escribe o se estructura así como nosotros la, la conocemos. Cada signo, cada grafema o grafismo representa un sonido o casi cada uno, no con sus excepciones. Entonces existe una letra para cada sonido de, de la lengua. ¿no? Entonces en, en el español tenemos un claro ejemplo. una Cada letra representa uno, un sonido de la lengua castellana. Pero más antiguamente o, o más remotamente, no todas las lenguas eran alfabéticas. ¿no? Las primeras esc lenguas escritas no eran alfabéticas, sino que eran eh, mecanismos. Algunos, por ejemplo, los jeroglíficos eran mecanismos simbólicos en los cuales se, se utilizaban imágenes para representar ideas conceptos es decir no, no existían letras que representaran sonidos tal cual y luego existían híbridos verdad este por ejemplo en la, las escrituras babilónicas y sumerias vemos híbridos ya entre escrituras alfabéticas mezcladas con algo todavía de, de jeroglíficos no o petroglifos. Entonces el tarot, lo cual nos indica muchísima de su antigüedad, no antes de que existieran este escrituras alfabéticas, no se utilizaban símbolos para representar precisamente ideas muy abstractas, a veces demasiado abstractas, no algunos de los arcanos o de las cartas del tarot literalmente cada uno de, de uno solo de ellos son literalmente tratados no una sola carta tiene un montón de ideas por ponerles un ejemplo fíjense por ejemplo este el juicio que, que el, el que se llama que es muy conocido es una carta muy conocida el juicio el juicio final que es de las últimas que re, en muchos tarot se representado el juicio final con una especie de arcangelito o de ángel llegando desde las alturas, ¿verdad? Y una una serie de personajes emergiendo como de una especie de tumbas o de catacumbas. Esa carta llamada El Juicio, en realidad es una alusión a, al apocalipsis no de la Biblia, por ejemplo. ¿no? Una sola carta se referencia al apocalipsis y a ritos egipcios milenarios muy, muy viejos en los cuales se... Eh, se practicaba la, la muerte simbólica de los iniciados, no este tanto en Egipto, en Medio Oriente como incluso hay vestigios de ello en la India, en los cuales se enterraba la al iniciado junto a una momia en un mismo sarcófago bajo la arena cerca de un mes, no cerca de 20, 20 días este con con muy poca agua y comida y tenía como es una de las últimas cartas o un, una última de las etapas de la formación del que nos describe el tarot de la preparación espiritual del guerrero este debía aplicar todos los conocimientos para no morir de miedo, no imagínense estar este de hecho fingir la muerte, si mucha gente ya al practicar la meditación, por ejemplo, que es una o al dormir tiene problemas para dormir o problemas para relajarse o para meditar. Ahora imagínense la, la capacidad que requería dejarte enterrar junto a un cadáver momificado a veces putrefacto intencionalmente y soportar cerca de un mes este en su sin más compañía más que él no aquí tenían que aplicar todos los conocimientos y entrenamientos que previamente se les habían dado ¿no? y, pero era bien interesante porque existía la creencia de que quien lograba sobrevivir a esa prueba y no se no enloquecía o no o no se infartaba en el proceso de vivir eso o no entraba en pánico al resucitar este simbólicamente pues era un, un nuevo ser no una nueva persona mucho más fuerte había vencido muchísimos miedos verdad pero bueno antes de proseguir hablando de los arcanos del tarot y, y de y de todo esto vamos a volver con una melodía Bien bien se te entera. Se llama Make It With You. Seguramente muchos radioescuchas de la vieja ola este o que como yo por lo menos escuchaban viejas estaciones de radio que existían en Guadalajara y que ya no ubica, no, se llama Make It With You de la banda Breath También bien se te entera. out for the other side I may be climbing in on rainbows but baby you go Dreams there for those who sleep Life there for us to keep But if you wanna dream what this are is leading to to make it with you I really think that we could make it good No, you don't know me where And every little thing only time will tell If you believe the things that I do Then we'll see true Hi dreams there for those who sleep Life there for us to keep But if you're wondering what this art is leading to I'd like to make it with you I really think that we could make it good no, you don't know me where Every little thing only time will tell If you believe the things that I do Then we'll see it I like to make it with you I really think that we could make it good Eso fue Make It With You de, de, Bread, de la banda Bread Que también les recomiendo muchísimo que busquen cosas de ellos Bread así como pan Y si sí, eran precisamente así, ¿no? Suaves y, y dulzones Pero tenían el, el buen tino de, de mezclar música acústica Guitarras acústicas con, con eléctricas O electroacústicas con eléctricas Y este, pues poco antes de despedirnos Quiero, y de lanzarles una última melodía Quiero compartirles algo final Unas reflexiones finales Como introducción a este ciclo De, de pláticas que estaremos dando sobre el tarot por eh, No perderme de la, la idea que tenía De transmitirles la este sobre los arcanos menores Les platicaba entonces Que los arcanos menores eran se les conocía de esa manera porque representaban nuestra relación con las cosas más mundanas, más materiales del mundo que nos rodea, precisamente, ¿no? Y creo que es una de las principales enseñanzas del tarot, que y por eso son los arcanos menores, ¿no? Y siempre que aprendemos a leer el tarot o a trabajar con él, o siempre yo tengo cerca de 15 años enseñando y dando cursos sobre tarot y iniciando gente en él y transmitiéndoles mis experiencias y mis mis mis pocos o muchos conocimientos al respecto. Siempre es bueno comenzar con los arcanos menores porque es un recordatorio de que si no resolvemos nuestro nuestra relación con estos cuatro aspectos con el oro, es decir, con el dinero, con los bastos, es decir, con el fuego, con las espadas, es decir, con la mente si no aprendemos a controlarla y con las copas es decir con las emociones si no aprendemos a a mejorar y a coordinar nuestra relación y enriquecer nuestra relación con estas cuatro cosas que forman nuestro ser la tierra, el agua el fuego este y el aire pues es imposible hablar de, ning de ningún tipo de desarrollo espiritual ¿no? de desarrollo emocional y psicológico entonces los arcanos mayores representan Por consiguiente, la, la simbolización de energías que existen como en dimensiones o en niveles energéticos superiores que están fuera de nuestro alcance. ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, solo enseña a los arcanos menores o solo solo hace lecturas perdón con los arcanos mayores. no Se aprenden así como un, un guioncito de, de cómo empiezan con el loco, con el mago y la papisa, pero... Yo siento que, que una lectura sin todos los arcanos tanto los menores o mayores, no es lo suficientemente rica. No tiene que ser con todos partiendo de los menores. ¿no? Pues bueno, ya para cerrar este ciclo de charlas que iniciamos el día de hoy bajo este programa titulado El Tarot del Guerrero, haremos nuevamente una mención a, a IBM Deportes, ubicado ahí en la calle de Abascal y Sousa, número 89, Número 89 a media cuadra de, de Javier Mina y a media cuadra de la calle Obregón. También hacemos una mención a la cremería Pueblo Nuevo en, en la calle Fresno 1977, en la mera colonia del Fresno, a una cuadra de la calle Roble que atraviesa por mitad, que parte con, como columna vertebral la añeja y tradicional y legendaria colonia del Fresno. verdad Esa cremería donde hay productos de Mazamitla, de La Barca y de todo el sur de Jalisco desde jamón serrano, queso de puerco panela, crema todo delicioso bueno vamos entonces a cerrar con con, con una rolita de Antonio Carlos Llovin clásica de, de Tropicalia de toda esa ola que hubo en los sesentas, les decía soy un coleccionista de melodías a ver qué les parece, no se llama Eu Sé Que Voy Te Amar Eu sé que voy te amar por toda miña vida eu voy te amar en cada despedida eu voy te amar desesperadamente desesperadamente Eu sei que eu vou te amar E cada verso meu será Para ti dizer Que eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida Eu sé que eu vou te A cada ausencia tua eu vou te Mas cada falta tu hai pagar Porque hasta tu ausencia me causou Eu sé que eu vou sufrir A eterna desventura de viver A esperar de viver ao lado teu Por toda a miña vida Eu sé que eu vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Eu sé que eu vou te amar E cada verso meu Será Pra ti dizer que eu sé que eu podo chamar por toda miña vida eu sé que eu podo llorar a cada ausencia tua eu vou llorar mas cada falta tua hay a pagar porque hasta tu que ausencia me causó eu sé que i podo a eterna desventura de viver a eterna desventura de vivir, por toda mi vida. Muchas gracias, esto fue el Tarot del Guerrero, espero que les haya agradado las reflexiones tarotísticas y la música acústica con guitarra. Buenas tardes, soy Adán de Abajo.